Cuentos de hadas españoles La ciudad de la fortuna Se cree que Rupert era un joven sabio e inteligente Se dice que no había nadie más valiente, más inteligente que él en diez pueblos a la redonda estaba sentado alrededor de una fogata con sus otros amigos Escuchando las aventuras de un soldado que viajaba más allá de su pueblo Y esta fue la parte más interesante de las historias del soldado La ciudad de la fortuna, ¿existe realmente? Mm, no lo creo Oh, sí existe, está en la cima de una alta montaña Es reluciente como el sol con sus torres gigantescas hechas de oro puro y sólido Hay tanto oro y riquezas allí que las personas que viven en ella no saben qué hacer con él Simplemente se dedican a hacer cosas de oro Y cuando se cansan de ellas hacen otras nuevas Vasos, adornos, edificios Los viejos son demolidos y los barrenderos llevan todo a la basura ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Que nos manden un poco de oro. Shh, déjale hablar. Venga, soldado. Cuéntanos más. Ah, gracias. Bueno. Compartir dinero o fruta requiere un corazón Pero allí todo lo que tienen es oro y gemas esparcidas por las calles Incluso el polvo de las calles es oro Que los barrenderos arrojan gruñendo en sus contenedores dorados Salpicados con las gemas más grandes que brillan más que el cielo nocturno Estoy seguro de que la gente de esa ciudad se pasa todo el día cantando y bailando Claro, no necesitan trabajar ¡Oh, sí! ¡Y comiendo la mejor comida! ¡Oh! El dinero no es la única razón para trabajar, cantar, bailar o comer, ¿sabéis? ¿La ciudad se parece a esto? ¡Esto es precioso, Jack! ¡Es preciosa, Jack! Ojalá la ciudad y su oro fuesen tan bonitos. Háblanos del oro. Ah, todas las casas están hechas de oro. Los cristales son todos de diamantes. Las calles están pavimentadas con plata. Y sus guijarros son trozos de piedras preciosas. Y brillan tanto que no hay necesidad de encender fuego en las casas o en la ciudad. Pero... ¿Cómo se va hasta allí? Hay dos maneras, pero una es horrible. Las piedras del camino son tan afiladas que te cortarán los pies. Y también hay enormes charcos de arenas movedizas y resbaladizas laderas que se sumergen en grandes valles que te bloquearán el camino para que, incluso si llegas a la ciudad... Estés tan cansado y agotado que no tengas fuerzas ni para... ¿Y la segunda ruta? ¡Oh! Esa te llevará a la ciudad de la fortuna en unos pocos días. Pero debes saber... Ya vale. Muéstrame esa ruta. Iré a la ciudad de la fortuna. Oye, no seas tan ansioso. Al menos déjame decirte que... Ya es suficiente, soldado. No dejaré que nada me haga cambiar de opinión. Me voy ahora mismo. ¿Te vas ahora? No puedo esperar. Rupert estaba tan ansioso por llegar a la ciudad de la fortuna que ni siquiera se le ocurrió decir adiós a sus amigos o a su familia. Adiós, Rupert. Adiós, Rupert. Adiós, Rupert. Rupert caminó con el soldado hacia un bosque y allí el soldado le mostró el resto del camino. Rupert estaba tan ansioso por seguir su camino. Que incluso olvidó agradecerle al soldado Caminó una distancia y llegó a un río Un barquero de aspecto curioso esperaba en la orilla Hola, buenas, ¿podrías llevarme al otro lado? Eso te costará 50 libras de plata ¿Pero qué estás diciendo? Oye, no he visto tanto dinero en toda mi vida Lo siento, sin pago no hay viaje Por favor, señor, me dirijo a la ciudad de la fortuna. Te pagaré todo lo que quieras cuando regrese. Nadie ha vuelto de allí con riquezas. Muy bien. Si no tienes las piezas de plata, págame con un pedazo de tu corazón. ¿Qué? Si hago eso, moriré. Ah, ¿quién está interesado en la carne? Me refiero a la esencia de tu corazón. El barquero sacó una flauta y tocó una extraña pieza musical. Unos destellos de luz aparecieron del cofre de Rupert y entraron en la flauta. Entonces Rupert subió al bote y fue transportado a través del río. Luego Rupert escaló una montaña y cuando llegó a la cima otro hombre como el barquero estaba allí. Rupert podía ver las torres doradas en la ciudad más allá de un largo y sinuoso camino forestal. Pero extrañamente no se sentía tan ansioso como antes Desde el momento en que el barquero tomó algunos de los destellos de su corazón Rupert se sintió pesado Como si el espacio vacío se hubiera convertido en piedra Tienes que pagar para pasar No tengo más monedas de plata aquí ¿Quieres un pedazo de mi corazón? Sí, eso servirá Al igual que el barquero Este hombre también sacó una flauta Tocó una melodía extraña Y destellos dorados salieron del cofre de Rupert Hacia la flauta Curiosamente En lugar de sentirse feliz por acercarse a la ciudad de la fortuna Rupert sintió un vacío pesado y pedregoso Que no podía definir Pero continuó su viaje Pronto Rupert estaba en la imponente puerta de la ciudad de la fortuna Y tal como lo describió el soldado La gigantesca puerta era de oro macizo tachonada con las gemas y los diamantes Más maravillosos que uno podría haber imaginado Rupert se aventuró a entrar Pero fue detenido por un portero Que se parecía al hombre del bote Y al hombre de las montañas ¡Alto! Debes pagar para pasar ¿Quieres un pedazo de mi corazón? Sí al igual que antes, el portero también sacó una flauta y comenzó a tocar la misma curiosa melodía. Rupert se sintió extraño. La ciudad de la fortuna estaba justo delante de él y no sintió emoción ni alegría al entrar en ella. Por un momento, Rupert se preguntó si era porque estaba pagando con su corazón y deseó que no se lo quitaran todo. Y debido a esto, un pequeño brillo permaneció dentro de su pecho. Y no voló hacia la flauta Se abrieron las puertas Y Ruper entró La ciudad era tal como la había descrito el soldado Pero nada de eso parecía emocionante Ruper vio pasar a un hombre al que sonrió El hombre no le devolvió la sonrisa Y solo miró a Ruper sin comprender Ruper se adelantó Y vio una mesa llena con la comida más deliciosa Puesta en bandejas doradas Pero nadie parecía querer comerla ¡Oh, vaya! ¡Qué placer tiene la comida para aquel que no conoce el hambre! Rupert se adelantó y vio muchos instrumentos musicales, hechos de oro y gemas. Pero nadie estaba tocándolos. Llegó el barrendero y los metió en un carro dorado. ¡Oh, vaya! ¡Qué alegría produce la música en aquellos que no tienen preocupaciones ni problemas! Luego, Rupert vio a un orfebre... Que estaba haciendo vasijas de oro Todas y cada una de sus piezas Parecían exactamente iguales Pobre de mí ¿Qué valor tiene la creatividad En algo que será tirado a la basura Solo porque hay demasiados? Rupert miró todas las caras inexpresivas Y sin corazón que le rodeaban No había alegría Ni sonrisa en esta tierra Y finalmente se dio cuenta De lo que significaba haber pagado con su corazón Y fue debido a ese brillo que permaneció en su pecho Que pudo sentir al menos una ligera tristeza La gente de la Tierra, sin corazón en ellos No podía sentir nada más que vacío A pesar de todo el oro en la Tierra Estas personas parecían haberse convertido en piedra Rupert no quería vivir así Decidió irse a casa Quiero irme a casa Quiero ver a mi familia y a mis amigos. En el momento en que dijo eso, todos los destellos de su corazón que el guardián de la puerta le había quitado volvieron directamente a su corazón. Rupert ahora podía sentir un poco de alegría al ver a sus amigos y familiares nuevamente. Cuando el hombre en la montaña le devolvió los destellos de su corazón, el corazón de Rupert latía de emoción. Y cuando el hombre del barco le devolvió sus destellos Rupert casi corrió a encontrarse con sus amigos y familiares ¡Madre! ¡Padre! ¡Lo siento muchísimo! ¡Hola, Rupert! ¡Hijo mío! ¡Estás de vuelta! ¡Oh, gracias a Dios que has vuelto! ¡Ey! ¡Has vuelto! Lo siento mucho por todos vosotros. Mi codicia por el oro me cegó. Ahora me doy cuenta que la riqueza es inútil si no va acompañada de un sentimiento de alegría. Y la alegría solo surge de tres cosas. Uno, cuando tenemos humanidad y corazón, no importa si somos ricos o no. Dos, hay que tener personas junto a las que reír y llorar. Y tres... Necesitamos tener el impulso de compartir y cuidar. Si solo tuviésemos oro y riquezas, nuestros corazones se volverían de piedra, al igual que los de la gente de la ciudad de la fortuna. Y así, Rupert regresó de la ciudad de la fortuna como un joven más sabio. Es verdad, ¿no? Si la vida te diera elegir entre las personas que amas y todo el oro del mundo... ¿Qué elegirías? El oro es bueno solo cuando va acompañado de amor.